La recibimos y le agradecemos a Laura Hatton, ella es, además de ser artista de la música, cantante, es también docente del Instituto Superior de Música Popular, es personal docente de las escuelas del Sindicato Argentinos de Músicos del SADEM. Bienvenida, Laura, gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muchísimas gracias por por conectarte con, con nosotros y hacer que nuestro reclamo pueda tener un poco más de visibilización, digamos, ¿no? Muy bien. Laura, la verdad es que este, le reconocemos a SADEM, al Sindicato Argentino de Músicos, una trayectoria excelente, muchas veces golpeada por por la propia historia del país, pero además vienen protegiendo y luchando por los derechos de personas que laburan denodadamente para que seamos más felices. Así que están dentro de nuestra agenda desde hace rato. Ahora nos enteramos de las dificultades para percibir los saberes que corresponden, Laura. ¿De qué se trata esta situación y cómo es que, cómo es que está ocurriendo? Bueno, eh... Ha habido en estos últimos años una desfinanciación de, de la escuela, eh, vaciamiento. Poco hemos logrado, eh, hemos visto que, que hay menos inversión, se van cayendo las cosas y no se recuperan, viste se va de se va, se va todo, se va rompiendo y no se puede arreglar. No hay y, y esto cada vez peor, peor y bueno eh, hubo un cambio de autoridades. Eh, en febrero eh, y y bueno eh, nosotros empezamos a trabajar en marzo eh, por empezar ya desde hace cinco o seis años que no nos pagan los saberes en las vacaciones eso para para empezar porque eh, y nosotros pusimos el hombro porque como en las vacaciones no damos clases eh, eh, se caía la escuela si si la escuela tenía que seguir pagando eh, eh, eh, todo todo lo que lo que tiene que pagar, no digamos sobre todo las AFIP las, las y todas esas cosas, las, las, eh, todos los gastos que tiene la escuela, no. Claro. Y entonces este nosotros dijimos bueno eh, vamos a dejamos dejamos que no nos paguen por un montón de tiempo para ponerle el hombro a la escuela, digamos. Pero ahora ya directamente empezamos en marzo a trabajar no nos pagaron. Tuvimos una primera reunión con el secretario general eh, Marcelo Máquina, le dicen, Levicoy, eh, que nos explicó que el sindicato estaba en ruinas y que eh, la comisión anterior no le había dado las claves para entrar en los bancos, eh, que por eso era el retraso, pero que nos iban a pagar. Y bueno, y a los pocos días apareció el, la paga de marzo. Entonces dijimos, bueno, eh, vamos a seguir negociando, aunque nos, deban, nos vayan pagando atrasado un mes, pero seguimos trabajando por, para ver si se podía negociar. Eh, esta escuela es una escuela que tiene treinta eh, y pico de años. Eh, yo doy clase hace treinta años ahí. Eh, y bueno, y nunca, nunca había pasado una cosa así, entonces pensamos que íbamos a poder negociar y que iba a poder seguir. Ya estaba muy deteriorada en el sentido de que eh, pocos alumnos, eh, cada vez menos, ca en, poca propaganda hacían hacia afuera. Y la cosa es que, bueno, trabajamos, va, eh, nos pagaron marzo, trabajamos abril y mayo y no nos, nada, na nadie se comunicó, ni siquiera el secretario de Cultura, que es el señor Rolando Goldman, eh, en ningún momento se puso en contacto él, en ningún momento se puso en contacto con nosotros, y nosotros decidimos parar y exigir que nos paguen pensamos que iba a ser una, un paro de, de una semana o dos como mucho pero bueno, pasaron siete semanas ya, y creo que esta es la octava ya eh, y, y no hay ninguna comunicación de ninguna especie, nadie nos dice nada eh Y no sabemos, qué, no sabemos qué pasa, pero eh, nosotros ya perdimos nuestros alumnos, yo tenía siete alumnos en una jornada, y bueno. Laura, la pues, verdad es que no hay nadie que se esté haciendo cargo. Hablaste del secretario de cultura, ¿de quién depende la escuela del Sindicato Argentino de Músicos? Te iba a preguntar puntualmente si es del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Secretaría de Cultura. Es del Sindicato de Músicos. Es del en, propio en sindicato. Sí, en la escuela del sindicato, es el proyecto cultural del Sindicato Argentino de Músicos. Y hace eh, muchos años, primero era la Escuela Popular de Música solamente, claro. y después fue el Instituto Superior de Música Popular, eh, yo daba clases ahí. Levicoy había informado a principio de mes, si mal no recuerdo, Laura, que se había este, mantenido... Este, de alguna manera una negociación que había conseguido un piso salarial y la creación de una caja salarial para los músicos o les músiques. Laura, ¿esto es una realidad? Digo porque lo que mencionaste a la pasada de Máquina Levicoy es que encontró un, eh, un sindicato vaciado, quebrado y, y no parecía, además, en la información que me llegó puntualmente, Laura, que hubiera habido un cambio en la conducción cuando asumió Levicoy, un cambio, digo, en la, línea, en la línea política o en la línea de la militancia gremial de vuestro sector. Eh, no, mira. En las selecciones eran tres listas. Esta lista que era la que, la que ganó, la azul, la, la verde y la naranja. Eh, bueno, ganaron ellos, que eran de la misma fracción de los que se... Entiendo, digamos. O sea, era como una renovación, pero la continuidad. Sí, la continuidad, pero se ve que entre nosotros, te digo que eh, había rosca entre ellos porque... Bernaza, que era el anterior eh, secretario general, se fue, y se fue en malos términos, y entonces aparentemente la excusa de Levicoy era que no tenía acceso a las cajas y que entonces eh, que no nos podía pagar, pero que eso eh, lo iban a superar, porque no tenían eh, la comprobación del Ministerio de Trabajo de, de que ellos eran, la, eh, y por eso no les daban las claves, las nuevas claves, eh, pero bueno, eso quedó en la nada todo, o sea, nadie se comunicó con nosotros, y la dejaron caer, la están dejando caer. Lo habían vaciado un poco a Ricardo Bernaza, lo habían vaciado un poco de, de poder capaz para tomar decisiones, digo, porque en vista de lo que nos estás contando, Laura, y, y de la situación de vuestro sector en la escuela, Es este, lamentable, por supuesto, porque eh, la tranquilidad de vuestras familias y, eh, y de ustedes mismes, Laura, viene de la mano de la percepción de los salarios como corresponde en tiempo de informa. Tampoco estamos sí. hablando de eh, millonadas de pesos, Laura. No, desde ya este, eso era una cosa ínfima para la plata que supuestamente maneja el sindicato, ¿no? Tal cual. El sindicato tiene la caja de salarios como instrumento legal que fuera creado allá en el año 1956. Lo recordábamos al sindicato hace un par de días nomás cuando los 70 años de la desaparición de Vita. Eh, que fue como la madrina Laura de, del sindicato del de los estatutos de de los números en vivo y demás eh, cuántas cuántas personas eh, docentes y no docentes eh, están afectados por esta situación que tiene la escuela la escuela del sindicato de argentino de músicos Laura bueno eh, no es solamente te digo no es solamente la la escuela eh, sino que hay un montón montón de músicos que nos hemos enterado ahora que durante todo este tiempo iban a cobrar trabajos ya hechos que supuestamente habían pasado por el sindicato, porque esa la otra es que eh, no todos los trabajos últimamente pasan por el sindicato. Con el cambio de todo lo que ha sido la tecnología y todo eso, cualquiera tiene un estudio en la casa, ya no, no es como en la época de las grabaciones, yo fui sesionista y eh, yo llamaba a un inspector, el inspector iba a, a un a un estudio y te, se fijaba si había doblaje, si no había doblaje, desde qué hora hasta qué hora. Eso ya no, no existe más. Es como que todo el trabajo en cuanto al sindicato en sí fue cambiando mucho y yo creo que eso también influye eh, y que los únicos que estaban pasando por el sindicato yo creo que son eh, la, eh, los teatros eh, y no sé si las bailantas, no, no sé en realidad, porque yo soy docente nada más, estoy ahí abajo en la escuela. Eh, de, de, eh, yo lo que sé es que la gente de, de arriba, digamos, los administrativos, empezaron a tener problemas para cobrar mucho antes que nosotros. Inclusive nosotros nos preguntábamos cómo aguantaban tanto tiempo. Y, eh, y, y por otro lado sé que hay un montón de gente que les hizo juicio y que por eso es probablemente... La, las distintas cuentas que tenía eh, son embargadas, eh, apenas entraba un peso, embargaban para los juicios, así que yo no sé si habrán logrado ya entrar en las cuentas y, y probablemente no ha habido un peso en las cuentas porque con la cantidad de juicios que hay, porque todo el mundo les hizo juicio, la gente de arriba, los administrativos empezaron a ir de a uno Y inclusive cuando empezó a haber problemas, muchos de los, de, de los eh, compañeros que estaban docentes eh, También se fueron y empezaron a hacer juicio Y varios hace dos o tres años, cuando empezaron a ver el bajón eh, Decidieron irse y hacer juicio claro. Nosotros este, eh, los que quedamos son, somos los que venimos desde, desde cero con este proyecto cultural Y que, y que nos daba mucha y estábamos poniendo el hombro hasta, hasta último momento, pero ya llega un momento que no, no se cuanta más no, uno no puede seguir trabajando gratis porque eh, necesitas ese tiempo para, para eh, conseguirte otro trabajo para trabajarte otra cosa, para tener alumnos en tu casa o o lo que sea, ¿no? Tal cual, tal cual. Además, Laura, como son trabajadores y trabajadoras de una escuela, de un sindicato, eh, medio que quedan en un limbo, ¿no? Es muy difícil pensar en que alguien les represente gremialmente, digo, como grupo. Totalmente. Como grupo. Es como que eh, el sindicato tendría que defendernos, pero es el sindicato el que no nos está pagando en este momento. Tal cual. Eh, y ahí Laura... no la verdad que nos da mucha bronca eh, mucha impotencia eh, no poder hacer este reclamo a, a nadie nadie si no si no es ustedes los medios que nos están ayudando ahora a difundirlo nadie se entera de esto y vaya a saber cuántos casos hay en este caso no de, de este tipo de casos que de cosa que se va desapareciendo va, se va bajando y cada vez en peores condiciones hasta que cierran y desaparecen, y por lo menos que no se la lleven de arriba, porque ellos tienen una responsabilidad. A mí Rolando Goldman me da mucha bronca que no haya aparecido, nunca vio la cara. Nunca vino a decirnos, compañeros, ¿qué está pasando? ¿Vamos a hacer algo? Porque ahí hay un montón de recursos, ¿está? El, el, las aulas son acustizadas, hay, una, hay un estudio de grabación, hay un pub, hay una concesión para darle a alguien para... Los últimos meses nosotros estuvimos en, eh, en una situación bastante desastrosa, no teníamos ni dónde ir a tomar un café o a tomar agua, eh, no había ni dispenser de agua, Era, la dejaron caer, pero totalmente. Las computadoras son del año del cohete, viste, y que... Sin embargo, no edificiamente, Laura, está bien, la escuela eh, no tendría por qué estar pasando esta situación si uno ve el edificio y, lo, y, la, y el capital físico que tiene la escuela? No, la escuela es, es divina, es una escuela que podría ser bien manejada una escuela modelo. Eh, todas las aulas acustizadas, salas de ensayo, salones para hacer este, trabajo corporal, el estudio de grabación, eh, el pub con el escenario como para hacer shows, está todo... Divino, si vos vieras, nos da mucha pena con un montón de equipos, guitarras, instrumentos, este, equipos de sonido, tiene de todo la escuela, y es más, últimamente hasta habían, habían eh, donado un montón de equipos y micrófonos y cosas que quedaron ahí adentro. Muy bien. Laura, lamentamos la situación que estás pasando con tus compañeras y compañeros y esperamos poder seguir contándole a la audiencia cuál es el destino de la escuela, de la escuela del Sindicato Argentino de Músicos que está pasando un momento muy, muy flaco, muy de miércoles, porque es el momento que pasan ustedes, Laura, lo digo, no porque necesariamente la escuela haya tenido este destino. Esperamos seguirlo contando y seguir estando en contacto contigo y compañeras y compañeros tuyos para estar al tanto de cualquier otra novedad que haya. Muchas gracias, Laura. No, yo te agradezco a vos. Gracias por visibilizar este problema y espero que con la ayuda de ustedes esto de alguna manera se pueda revertir. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo. No hay por qué. Gracias, Laura, y que tengas buena jornada. Un abrazo.